Cero, ¿cuanta falta me haces? Hay que tristeza. Siento en las noches, cuando te pienso tan lejos, tan lejos. Quiero llamarte, gritar tu nombre, pero mi grito se vuelve un lamento. Y en mi obsesión, por alcanzarte mis brazos extiendo. Vana ilusión, porque mis manos no sienten tu cuerpo solo y triste me encuentro despierto Sin sentir tu aliento, tus manos, tu voz ¿Qué pasará si transcurrido algún tiempo La gente pregunta insistente ¿Qué ha sido de ti? Mi soledad, fiel compañera Dirá presurosa que por caprichosa Te fuiste de mí Y sentirá toda la fuerza de mi pensamiento Lamentarás porque también sentirás muy adentro Que te hace falta tener mi cariño Y al igual que un niño también llorará Llorarás por tu mal proceder final llorará Marcela, Patricia y Fran los grandes amores de Betty larga ausencia y tu silencio me parte en el alma Me desespero si alguien te nombra, no tengo dicha, ya no tengo calma Y mi ansiedad se vuelve infierno que aumenta mis penas Mi soledad que era mi amiga se vuelve condena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 por tu falso querer yo llorará se lo puro mujer que al final llorará por tu falso querer llorara. por tu mal proceder yo llorará mujer que al final